Un saludo especial nuevamente En el podcast de Astrologías Así de Simple Hemos tenido Una retroalimentación Bastante interesante Y esta semana pues vamos a hacer Un, un podcast Que consideramos es necesario Debido al alcance que está teniendo La, la página En internet, Hoy, gracias a la tecnología Pues ya no solo estamos eh, Siendo referentes o, o leídos a un medio local Sino ya Cualquier persona que tenga acceso a, a la red pues puede interactuar con nosotros. Entonces surge una necesidad interesante y muy puntual que es poner en contexto el sistema topocéntrico que es el, el sistema con el cual eh, surge fundamentalmente este espacio por una sencilla razón porque fue la escuela en la cual yo me formé y en la cual inicialmente pues, he contactado a las personas que nos han acompañado y apoyado en diferentes escenarios, ya sean las conferencias virtuales o los cursos. Entonces, este espacio está fundamentalmente basado en ese enfoque, en ese marco teórico. No todas las personas tienen la misma apreciación y referencia hacia lo que es el sistema topocéntrico. Y hoy en este podcast queremos... hacer eh, nuestra nuestro aporte de cómo nosotros lo, lo vemos y lo manejamos y pues para eso hemos invitado a, a Cecilia y a Diego que nos es, están acompañando el día de hoy y pues procedamos a, a saludarnos. Buenos días Cecilia, buenos días Diego, ¿Cómo, ¿cómo están? Jairo, Diego, muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Muy bien aquí. Sí, bien. Buenos días para ti Cecilia y para Jairo. ¿Cómo andan? Bien. bien. Aquí bien, contentos de, de, de interactuar con estas nuevas posibilidades de, de la tecnología. Bueno, pues entremos ya ya en materia. Eh, yo, yo voy a hacer una pequeña apreciación. Posteriormente, Diego va a ampliarnos un poquito más, a ponernos en, en, en, en contextualización del marco teórico. Y posteriormente, con Cecilia, vamos a, a interactuar de la forma práctica en la cual le damos aplicación a, al sistema topocéntrico. Aquí surge... Voy, voy a hacer esta esta esta reflexión y ustedes me corregirán eh, un, una pequeña confusión de pronto de cómo fue que llegó el sistema topocéntrico a Colombia. Tengo entendido que esto llegó fue a través de, de Germán Rosas, quien a su vez lo conoció en la GFU, la Gran Fraternidad Universal, ya Diego nos ampliará un poquito más eso, y, y en otros podcasts sí me gustaría también invitar a a otras personas que conocen más de primera mano ese proceso, como por ejemplo son Octavio Machado de Medellín y, y Álvaro Malavera aquí en Colombia, y otros pues que han participado de esto. Entonces, en, en su momento cuando el sistema topocéntrico, o bueno, ¿qué es sistema topocéntrico? Hagamos esa primera apreciación, es un sistema de domificación de casas que surge de un trabajo de investigación de análisis matemático que se hizo en la Argentina, a mediados de los años 50 60 si, si no estoy mal por dos investigadores que son Nelson Polis perdón Nelson Page y y, y Vendel Polish. ellos emigraron de, de Europa a raíz de los sucesos de la de la Segunda Guerra Mundial llegaron a Argentina eh, tengo entendido no, no estoy muy seguro que Vendel Polis era matemático y, y, y, y Page también tenía una formación fuerte en matemáticas y tenían eh, pues hay cierta aproximación, o no cierta, un gran grado de aproximación hacia lo que es la astrología y ellos desarrollaron lo que se conoce el sistema topocéntrico que en la mayoría de, de países hace alusiones a la domificación de casas o la división de casas esto es lo que conocen la mayoría de, de astrólogos y ahorita con el congreso me pude dar cuenta de eso que es un sistema de domificación de casas pero ya aquí en el contexto en el cual lo usamos en Colombia el aporte que le hizo este investigador Germán Rosa es un peruano, aún vive eh, fue tomar este sistema matemático y unirlo a un aporte que él hizo que era un sistema de lectura eh, de, de los códigos en astrología entonces el aporte de Germán fue crear un sistema de lectura de interpretación que lo unió al sistema de domificación de casas y de ahí surge una una experiencia interesante lo que nosotros en, en Colombia conocemos como sistema topocéntrico y ahí yo pienso que hay un error conceptual es la unión de esos dos del sistema matemático más el sistema de lectura donde el sistema de lectura se conoce como sistema GR y la mayoría de personas cuando aquí en Colombia por, por así decirlo cuando hacen referencia a ese sistema GR asumen que también es sistema topocéntrico son dos entes totalmente diferentes que en su momento el sistema GR utiliza eh, normalmente eso eso espero que este resumen haya sido claro eso eso es como lo que se conoce aquí en Colombia no no yo pienso que, que ahí estamos haciendo de entrada una mala lectura al, al referirnos sistema topocéntrico como a las dos a las dos cosas son totalmente diferentes sino que usamos un sistema de lectura que está basado en sistema topocéntrico Diego, ¿qué, ¿qué me quiere corregir, qué me quiere am, ampliar, qué quiere aclararnos para que sigamos con esta reflexión? Sí, sí, creo que ha sido un, un, un, un resumen muy sucinto. Quizá yo agregaría algo, ¿no? Dale. Y es que en la, en, en la introducción básicamente que hacen los señores Page y Polis con relación a sus hallazgos, lo primero que... que destacan es que su sistema, en este caso el sistema topocéntrico de casas, que es efectivamente un sistema de domificación del radix natal pues no se basa, según ellos en criterios teóricos sino que el descubrimiento que surge en torno a este sistema es basado primero en constataciones, o sea que aquí vamos a encontrar un primer gran punto importante es decir, que generalmente la, la, la mayoría de sistemas históricos uh, ...basados, por supuesto, en, en la unificación de la Carta Natal... ...muchos de ellos inicialmente partieron sobre bases astronómicas... ...dichas bases astronómicas, al mismo tiempo... ...tuvieron un factor real, digamos, para, para ser establecidos... ...y ese factor real fue, digamos, un sistema esférico... ...que es, digamos, un sistema válido dentro del concepto astronómico... ...entonces, los señores Polis y Page, que eran inmigrantes de la Argentina... ...más o menos del año 50... Eh, muchos de ellos, o en general los dos y algunos de sus allegados tenían pues obviamente sólidos conocimientos eh, matemáticos al punto de que pues el interés de ellos surge precisamente porque pues aún teniendo estos sólidos conocimientos matemáticos particularmente Wendell Polish hace una serie de traducción de libros de libros clásicos, muchos de ellos que obviamente han sido libros publicados por la editorial Kier sin embargo pues empiezan a encontrar o intentan tomar la astrología o llevarla al desnudo, es decir, intentar observar realmente qué era viable, qué era en este caso coherente de la astrología y qué no lo era. Eh, basado, pues digamos, en esa intención, pues ellos vienen a hacer una especie de exhaustivo análisis de lo que para ese momento eran las, las estructuras astrológicas y empiezan a hacer seguimiento... diversos acontecimientos a personas de las cuales pues podían tener un cierto grado de certeza sobre su hora de nacimiento. Entonces empiezan a hacer seguimiento, constatación, por ejemplo, de viajes, momentos en los cuales se recibía dinero, eh, momentos en los cuales una persona adquiría trabajo. En fin, es, es primero tomar los hechos y posteriormente trasladar eso a un concepto, digamos, observacional de la carta natal. Es allí cuando se dan cuenta... que efectivamente, eh, basado en observaciones, eh, los planos que miden el sistema de casas topocéntricos parecían ser mucho más evidenciables, y esto en razón a un factor que para el momento de su descubrimiento era totalmente nuevo, el hecho de que hasta ese instante todos los sistemas se basaban en proporciones esféricas, entendiendo por esférico el factor físico de desplazamiento del planeta Tierra. sin embargo añaden un concepto que es el concepto temporal y en el concepto temporal, como pues probablemente lo vamos ahorita a, a, a mencionar quizás un poco a fondo se tiene en cuenta es el factor de rotación aparente del cielo en el instante del nacimiento de un individuo es decir, la función de ascensión del, del, del tiempo que en ese instante se da entonces parten de un concepto nuevo aquí la constante ya no va a ser el factor de intersección de eclíptica con el horizonte sino sencillamente la función temporal del ascendente es decir bajo el sentido del polo eso sería que a partir de esa función temporal se empiezan a crear las diferentes casas obviamente de la carta natal como para no ir muy lejos básicamente este sistema que es un sistema de domificación pues tiene como objetivo para ellos la verificación exacta de acontecimientos y dos la solución de algunos inconvenientes eh, que sobre todo desde el punto de vista de la ciencia se cuestionaba la astrología y que pues de hecho ningún sistema eh, tiene eh, la solidez para resolver algunos problemas tales como la, los, los problemas eh, del levantamiento de una carta pues digamos en zonas polares entonces pues ellos muchas de las críticas que efectuaban era efectivamente que sistemas como Koch, Rayo el mismo Placidus, que es en, eh, sistemas basados en la esfera, al instante de levantar una carta por encima de los 66 grados se encontraba con un dilema y era básicamente el dilema de que pues determinados momentos, por ejemplo, eh, alrededor de las 6 de la tarde o 6 de la mañana eh, pues se daba una particularidad y es que el mismo ascendente era la misma posición del medio cielo, por ejemplo o que en determinadas épocas del año por ejemplo de algunos signos zodiacales no ascendían. En otros casos, por ejemplo, se daban algunos hechos aún más particulares. Y era por ejemplo la el, el eventual fenómeno astronómico de un ascendente retrógrado, cosa que para la astrología pues <risa> era muy complejo. Eh, entonces eh, pareciera que una persona pues nacida en la, en el casco polar, pues definitivamente no podría tener ocasión. de tener dentro de sí una carta natal todo esto lleva básicamente a desmoronar todos los sistemas esféricos que en general pues son basados sobre premisas astronómicas el gran descubrimiento de los señores Pace y Polis es sencillamente tomar un sistema que tiene en cuenta la función de ascensión del tiempo que es básicamente una función que se traduce en términos matemáticos bajo el concepto de la trigonometría plana más no bajo el concepto de la trigonometría esférica que es digamos ya conceptos matemáticos distintos y dar una solución a algo que pues definitivamente cuenta con un respaldo. Yo creo que a nivel como lo planteabas, pues de astrólogos tanto latinoamericanos como europeos, y creo que eso es lo que primero hay que distinguir, es decir, el sistema de casas, que es básicamente un sistema de domificación usada por astrólogos tanto latinoamericanos como europeos, ¿no es cierto? O sea, okay. ese es básicamente el sistema topocéntrico de casas. Que okay. ya posteriormente pues añadiremos un poco qué es lo que es el gráfico ascensional y todo esto. Pero pues ahí sí hay otra serie de diferencias. Lo otro que planteabas es sencillamente que efectivamente pues el, el, el sistema topocéntrico como tal llega a Colombia. Me parece que hay algunos, digamos el, la GFU, GFU hmm. digamos ha tenido una serie de investigadores. Eh, el doctor David Olivares. Ah, ok, sí. ha sido o fue básicamente en su tiempo uno de los acuciosos investigadores y entiendo que por ejemplo a Colombia llegó por diversas fuentes no no no, no, no puedo ser categórico en afirmar que que, que, que, que esa que fuente llegó por germán yo entiendo realmente pues por lo que he podido charlar con gente de conocimientos sí. profundos en el tema y que de pronto han tenido ocasión de hacerle seguimiento al proceso. Que fueron diversas eh, di, di, diversas fuentes o diversos investigadores los que de, de pronto trajeron el conocimiento. Quizás la, la gran virtud de Germán es quizás darle un, un, un concepto, un contexto, digamos ya eh, metodológico a la interpretación, que es un enfoque válido, pero lo que no estoy seguro, y creo que pues, fueron otros investigadores, empezando por el mismo Ferris de Olivares, es que pues promulgaron este sistema. no solo en Colombia sino en gran parte de los países de Latinoamérica. Sí. sí, no, sí es correcto. No y eso y eso y eso también es lo que pretendemos aclarar. Pues no no no creo que hoy lo logremos hacer, Ajá. pero sí eventualmente invitando a, a otras personas podemos aclarar eso. O y, y la jefe se ha tenido un papel súper importante. Yo yo por ejemplo tengo una, un, un dato muy curioso. Uno de mis usuarios es un italiano que vive en Noruega un, eh, del software Y él conoció el sistema eh, topocéntrico es gracias a, a, a que es un estudiante, o era un estudiante de la GFU en Noruega. Entonces, eh, sí es claro que la GFU ha tenido un papel importante en la, en la divulgación del sistema topocéntrico. Eh, tú en el podcast anterior que grabamos solamente tú y yo hacías una referencia a, a un par de investigadores alemanes que, que, que lo que lo yo gre, logré entender es que Polis y Pei lo que han he, hecho era Redescubrir esas tesis matemáticas de, de estos investigadores, ¿Es, ¿es correcto? Ah, ok. Es que fíjate que cuando yo me refiero básicamente a que este sistema surge de observaciones, ¿verdad? Uh -huh. Es decir, ellos uh -huh. lo que hacen es hacer seguimiento a, a los acontecimientos de un individuo y, sobre todo, hacen manejo con las famosísimas direcciones primarias, tanto directas como conversas. En estas direcciones primarias pues hay un punto, un punto eclíptico en donde básicamente el punto eh, desplazado toca el punto fijo. En otros términos, como lo emplearían bajo bajo el cómo se pudiera emplear bajo el concepto técnico, sería un poco el desplazamiento del promesor sobre el significador o el del significador sobre el promesor, es decir, cuando un punto es mov movible y une o toca un punto natal Entonces, ellos hacen ese seguimiento y lo que pues en realidad se dan cuenta es que esas direcciones primarias eh, vienen a surgir o vienen obviamente a, a materializar esos acontecimientos gracias al punto ascensional de las mismas. Entonces, en el punto ascensional de las mismas hay un investigador alemán que es el señor Erich Karkur, quien mucho antes, alrededor de la década del 30, en sus investigaciones acerca de las direcciones primarias... pues él no sólo logra confirmar efectivamente la importancia de las mismas direcciones primarias, sino al mismo tiempo surge para él una teoría novedosa. ¿Será acaso que, las, que, que dichas posiciones ascensionales, es decir, las posiciones eh, eh, ascensionales del punto en cuestión, tendrán que ver realmente o serán las encargadas de diferenciar el impacto psicológico de un individuo ...con la materialización física del mismo... ...es decir, digamos que conceptualmente... ...es Carl Kuhn quien primero... ...considera... ...que es sólo las posiciones ascensionales... ...aquellas que pueden... Eh, ...ser significadoras de un suceso físico... ...lo deja sencillamente como teoría... ...sin embargo cuando Polish y Pace... ...trabajan sobre estas verificaciones... ...de direcciones primarias... ...pues lo que se dan cuenta básicamente... ...es que... Eh, ...la función ascensional... Que, que surge de las mismas es justamente eh, el punto que permite la materialización de dichos acontecimientos entonces, entonces ellos llegan a retomar lo que pues ya habían sido investigaciones del primero y hacen obviamente una mayor profundización del tema al punto de que pues se llegan a, a determinar que efectivamente lo que plan lo que pasa en el plano del tiempo de ascensión es decisivo pues para para para el tipo de De acontecimientos obviamente a, a materializar ahora aquí hay un concepto realmente y es que pues eh, ¿qué es la ascensión o la descensión oblicua? entonces eso pues para no ponerle así terminología un poco compleja eh, desde el punto de vista astronómico es el círculo digamos que, mu que se muestra tal como una estrella o un planeta asciende en el lugar de nacimiento entonces un poco aquí es situarnos en el contexto específico del observador que nace Debo incluso hacer una precisión, eh, cuando los creadores del sistema afirman el nombre que han dado a su sistema pues intentan dar algo así como que topocéntrico, es decir, es como la posición geográfica pero basado para el eh, punto específico del nacimiento de un individuo, entonces eh, muchos de los sistemas propuestos en cuanto a casas eran propuestas basadas precisamente en posiciones para el centro de la tierra, pero desconocían al... Es decir, tomaban o levantaban una domificación con relación, obviamente, al centro de la Tierra, más no tenían en cuenta la zona geográfica específica. Entonces, al encontrar o al hacer alusión al sistema topocéntrico, se está dando es como una afirmación de que aquí viene se viene a ser absolutamente importante el punto exacto donde el individuo eh, nace, ¿no es cierto? Entonces... Eh, Pues aquí viene un concepto interesante y es que un individuo, si se tomara la perspectiva del instante del nacimiento y se tomara en este caso la posición de una estrella fija, se observaría específicamente que esa estrella fija empieza a ascender, ¿verdad?, y ascendiría desde el lugar del nacimiento. Esto debido, por supuesto, al movimiento de rotación. El movimiento de rotación nos va precisamente, y esa es la clave de cualquier sistema de casas, a permitir establecer cualquier tipo de domificación. Lo particular es que al tomar la función del tiempo, dicen estos observadores, si uno observase una estrella ascendiendo, dicha estrella ascendería sobre un plano específico, teniendo en cuenta su ascensión recta y su declinación propia. Y si se trazara de pronto una especie de línea, Se, se generaría una especie de recta entre el observador y la estrella. Al mismo tiempo, si se lograra, por ejemplo, establecer el eje de la Tierra desde el mismo punto, se crearían dos paralelas, lo cual resultaría siendo una especie de cono. Ellos llaman así a, a esta función observacional el cono de ascensión. Entonces es común observar que observando dicho cono de ascensión, la estrella que va ascendiendo en el firmamento pues va a recorrer exactamente, eh, digamos, su desplazamiento en el firmamento aproximadamente dos horas siderias de tiempo. Entonces, es el movimiento de la función de ascensión del tiempo, de rotación del firmamento, la que va a permitir establecer no solo un sistema de domificación de casas, sino también una función ascensional del tiempo, que es lo que va a permitir una posición exacta, llamado en términos... Eh, Astronómicos, llamémosle ascensión o descensión oblicua, es decir, cuando un planeta asciende en el horizonte o desciende, ¿no es cierto? Antes del meridiano, y esto es lo que, pues, digamos, se llaman comúnmente posiciones ascensionales. Ahora, para, para realmente hacer esos cálculos, realmente hoy día, pues son supremamente engorrosos, y es allí donde justamente pues ha habido software que nos han dado la posibilidad de hacerlo. Obviamente, hoy día es el, el, el Peinastro Q. pero pues mucho antes fueron otros programas, desde el famosísimo Special One hasta Eso, toda. Eh. Mar. <ríe> sí. sí. Bueno, pues pues eh, esto que Diego nos expuso es un pequeño brochazo de, de, del marco teórico porque eh, una de las grandes dificultades que ha tenido el sistema topocéntrico para darse a conocer, pienso, ha sido... precisamente eso que es un sistema matemáticamente muy exigente y pues no todo el mundo tiene esa capacidad o, o paciencia de, de dedicarse a, a estudiarlo a profundidad yo soy sincero yo la verdad pues el aporte que yo hice fue eh, en, eh, no tanto entender cómo surgen los algoritmos o los procesos porque pues eh, para eso se requiere un proceso matemático y en profundo y de astronomía conozco algo de astronomía conozco algo de matemáticas Pero no a, a, a la fecha todavía no me he sentado juicioso a entender cómo surgen esos algoritmos. Lo que yo hice fue traducir esos algoritmos ya creados, llevarlos a unas rutinas eh, computacionales y es donde surge el software. Pero, pero ¿por qué surgen esos algoritmos? Eso es algo que eh, desde el año pasado se lo estoy exponiendo a algo que, que tenemos que hacer como un taller especializado, no sé, para para entender eso. en el, En la última ocasión que hablé con Eduardo, Diego, no sé si viste el podcast, Eduardo estuvo aquí sí. la semana pasada, le comenté la idea de, de crear un grupo de estudio y le, le sonó muy bien, entonces vamos vamos en pro eso. Bueno Ceci, tú juiciosa, callada ahí. <risa> Escuchando la, la exposición de Diego, muy técnica, muy apropiada. Sí, esto esto, de todos modos hay un marco teórico mucho más amplio, esto como les decía es muy, muy, muy a modo como de introducción. Pero bueno, pasemos ya como, como a la parte práctica O sea, surge y ya pues podemos interactuar Los tres junto a Diego con Ceci eh, Surge ya pues un, un conocimiento de, de, de esta teoría de este, de este marco que se lleva al, A la aplicación práctica de, de lo que es el sistema topocéntrico Aquí hay que tener claridad Varias cositas El sistema topocéntrico, como decía Diego es, Arroja un sistema de ubicación de casas Y también arroja unas posiciones ascensionales de planetas, que es lo que nosotros conocemos como el sistema eclíptico y sistema ascensional, donde el sistema eclíptico trabajamos con posiciones eclípticas que arroja sistema topocéntrico y posiciones aparentes de planetas. ¿Por qué hago esa diferencia? Porque es que cuando ustedes comparan las posiciones de las cúspides eclípticas que arroja sistema topocéntrico con las cúspides de otros sistemas... tienden a ser muy similares en valores en, en, en latitudes cercanas al ecuador. Ya a medida que nos alejamos del ecuador, esas posiciones tienden a variar un poquito. Sistema ascensional, si sí, tanto posiciones de planetas como de casas, difiere, siempre alcanza a diferir un poco. Entonces ahí surgen preguntas eh, típicas, que por ejemplo hay un sol, que hoy estamos por ejemplo en 5 o 6 de Piscis creo, eh, cuando estamos muy cercanos a los bordes, A, a los cambios de signo alrededor de los 19, los 20, los 21 de cada mes y se levantan cartas en los modelos eclípticos y ascensional surgen dependiendo de la latitud algunos valores eh, diferentes entonces uno encuentra soles por ejemplo eh, en acuario en modelo eclíptico que se, en modelo ascensional aparecen como un sol en, en Pisces entonces ahí empiezan a surgir una serie de inquietudes, también surgen las críticas al sistema como tal no al sistema topocéntrico sino de pronto al sistema de lectura que se que se que se enfoca eh, entonces ahí viene ya la aplicación práctica Ceci, si tú cómo nos podrías resumir grandemente para aquí en, en unos cortos minutos eh, cómo se leen esos esos esos dos sistemas y también Diego tú pues posterior a que se haga su, su interpretación también nos das tu tu reflexión Bueno, eh, después de lo que me acabas de decir, pues surgen muchas inquietudes y realmente el espacio será corto. Eh, estudiando investigando este sistema, que yo lo conocí en mis primeras clases y luego cuando conocí a Germán, pues eh, validé la, la, el detalle pues de cada parte matemática. Pero leyendo la astrología racional, encuentro... Eh, de Adolfo Weiss ¿no? De, eh. Sí, esto está, él es de 1583 a 1656. Encuentro en la. Sí, no, él no, es, él no es de comienzos de siglo, sí, Ceci. Sí, ¿Es de comienzo 1583 no, estarás hablando. Es, ese es Morín. De, de, de, Morín. De Morín, de Morín. Estoy hablando de Morín, sí, señor. Sí. Sí. Entonces, eh, la, la, la astrología racional que es escrita y traducida y aplicada pues, por Adolfo Weiss ya de este siglo. Sí. Ahí ya encontramos en la última parte que ellos ya mencionan el sistema ascensional. Entonces, ¿qué pasa con eso? Era muy difícil casualmente porque todo se hacía manual. Ya con los software, pues nosotros tenemos esa facilidad. Pero prácticamente fue redescubierto por estos señores. En el Centro Astrológico de Buenos Aires, que esto fue creado en abril del 61... Eh, estuvo muy connotado porque se reunían aquí todos estos personajes allí también estuvo Germán Rosas a propósito y estuvieron estudiando todas estas técnicas y las fueron lo que tú hablaste Diego, comprobando absolutamente con sistema de direcciones y de los sucesos en fin que se estaban dando ¿qué pasó eh, con lo que también mencionabas en relación con la distancia a los polos entre más alejados estemos del Ecuador, pues hay una mayor diferencia en el esquema ascensional con el eclíptico. Entonces, el sistema eclíptico, en el sistema que estamos utilizando de Carta Natal Integral, refleja el mundo mental, las fantasías, los anhelos, los planes. El sistema ascensional refleja el mundo de los hechos reales y concretos. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo soñar Eh, tener grandes planes con todos los aspectos que salen dentro del programa eh, Painastro en el en la fila de la izquierda, puedo soñar con un mundo fantástico tanto de miedos como de esperanzas y realmente todo se va a concretar ya en estas medidas ascensionales que lo que explicaron ustedes, el movimiento de las casas en relación con todo lo que explicó Diego tan claramente, hace asumir unas posiciones diferentes entre los planetas eclípticos y entre los planetas ascensionales. El mayor aporte que podríamos hacer con esta diferenciación es entender claramente el ser humano a qué tiene acceso, a qué va a tener disposición. Sin embargo, hablando un poquito de lo que son eh, lo que se conoce pues hasta ahora. Nosotros apenas tenemos relación tiempo-espacio y resulta que eh, podemos tener en ese, en ese tiempo acceso a muchos conocimientos que supuestamente autores de, de libros sobre el karma, sobre la encarnación, asumen que los vivimos en forma interesante si son aspectos positivos, y que de pronto no los aprovechamos y en esta vida no aparecen. Sería una, una salida interesante. Y los negativos o de aprendizaje que nos los repiten en esta vida para terminar de aprender y seguir haciendo camino. Sería una salida para entender un poquito eh, con lógica qué es lo que nos, nos sucede entre críptico y ascensional. Entonces aclarando, el uno es el mundo del pensante, el otro es el mundo real de los hechos. Hay que conocerlos juntos para no vivir ni de ilusiones ni asustado por eh, cuestiones que tenemos en nuestra mente que nos tocaría decir si no sé a dónde investigar para, para conceptuar esto, ¿cierto? Bueno, eh, aquí yo yo hago una crítica a ver cómo me la responden, si sí, primero Diego, después Ceci ¿cuándo surge esto? esta esa lectura, o sea, ¿cuándo surge que eclíptico es mental y cuándo surge que ascensional es, es real? Y Lo otro, eh, entonces, ¿qué pasó con, con, con, lo, con los otros sistemas de lectura astrológicos que en cierto momento han tenido cierta validez y de no ser así, pues la, la astrología no sería lo que es hoy en día? Eh, y donde los otros sistemas nunca tenían en cuenta sistema ascensional, o bueno, nunca no, es una, una generalización muy fuerte porque ya es claro que Morín y... y trabaja, no, bueno, no sé si Morín trabajó con direcciones primarias de Guay. Si sí, no claro eso, sí, sí, sí, sí, okay, sí. De hecho, de hecho la, la, la, la primera alusión a las direcciones primarias viene de Claudio Ptolomeo, correcto, sí. que fue un gran geógrafo, astrónomo, y pues encontramos que pues para tener muy, es decir, de hecho, los software astrológicos, y esta es también otra crítica al, al manejo de los software muy americanos, muy esto, realmente, y no tengo nada pues contra los software americanos, pero pues me parece que son insuficientes, o sea, ustedes o incluso los españoles como el Astro World, eh, pues son, son estructuralmente muy agradables, visualmente muy, buen, muy bien hechos, pero te llegan hasta direcciones secundarias, o progresiones secundarias, también conocidas así, muchas terciarias y el arco solar, pero para muchos no ha sido fácil adaptar sencillamente, las las direcciones primarias primero por la complejidad matemática que exige pero el primero que del cual tenemos digamos evidencia física es de el señor Ptolomeo no que era un gran matemático claro okay, okay. Ah, bueno. bueno y entonces la pregunta Diego es bueno tú tú cómo lees eclíptico y cómo lees ascensional y, y esto también va para Cecilia más adelante ¿Por qué solo leyendo posiciones eclípticas había cierto grado de, de, de validez y de constatación de las lecturas astrológicas? Pues fíjate que, que, que volvemos a lo mismo, es decir, yo aquí esto se lo debemos en parte a los señores Mendel Polish Page. Lo, lo, lo, lo, el, el primer digamos documento, uno de los primeros documentos que ellos tienen, es sobre todo el... el trabajo realizado en torno justamente a la revolución solar, ¿verdad? En ellos, en, en, en ese trabajo ellos justamente hacen una serie de definiciones acerca de precisamente la importancia que tiene el ciclo anual y en particular el hecho de que sólo aquellas direcciones importantes o, o solo sólo aquellos import hechos importantes en la vida pues tienen realmente una relación con la carta del cielo del cumpleaños. Sin embargo, allí exponen una serie de leyes y esta serie de leyes, a partir, digamos, de las observaciones que ellos plantean y que a partir de allí se desarrolla un gran tratado que es el sistema topocéntrico, así se llama, pues básicamente lo que exponen es, sencillamente, que esas posiciones de ascensión o de ascensión oblicuas, ¿verdad? que no es otra cosa distinta al movimiento de rotación aparente del firmamento alrededor del eje topocéntrico, pues para ponerles un poquito en contexto, que tiene en cuenta un factor astronómico que es el espéculo es decir, donde está el polo del planeta donde están las distancias meridianas donde están los semiarcos ¿verdad? todos estos factores astronómicos en donde se encuentra la diferencia ascensional del punto que asciende y desciende verdad? Por, para poner un poquito la parte técnica para ellos es indiscutiblemente posiciones de ascensión y descensión oblicua que son aquellas encargadas de realizar digamos o constatar o materializar ciertos acontecimientos. Quisiera yo incluso leer muy textualmente algo que ellos afirman, y es que eh, hay la carta zodiacal de un ejemplo en la cual, por ejemplo, muchos astrólogos predijeron, porque todo esto basa, se basa no solo en la constatación, sino en la predicción. Es decir, cuando uno llega a la astrología, yo pensaría que el punto más complejo es la predicción. Es decir, lo que hablábamos de... Hombre, definitivamente sí. Sí sabemos que va a suceder eso, pero ¿cuándo? No? La gran pregunta es el cuándo. Entonces ellos afirman y una de sus exposiciones es se hicieron una serie de vaticinios o de predicciones o de aseveraciones sobre los acontecimientos a surgir en determinada época del año para determinada persona. Sin embargo, pasado el tiempo, pues nada de eso sucedió. Entonces para ellos llegar a ese punto de por qué lo ascensional esto y por qué lo eclíptico eh, surge básicamente como respuesta quizás a una respuesta a una inquietud muy racional. Por qué determinados acontecimientos tienen un carácter material, observable, físico, identificable y por qué otros no siendo menos importantes realmente, ¿verdad? Porque pues tampoco con esto se quiere desestimar, muy por el contrario, pues... ellos afirman, quizás la lectura de un libro sí es un hecho que puede tener profundas repercusiones en lo psicológico, eh, quizás un estado anímico profundo en el cual una persona o un individuo esté sumido, probablemente un estado eh, emocional sea supremamente eh, decisivo para la decisión futura de un individuo para sus eh, decisiones a tomar, sin embargo... Para ellos un imperativo era distinguir cuando un suceso sencillamente era de tipo psicológico. Y para ellos el radix tradicional eclíptico era perfectamente concebible, perfectamente identificable, perfectamente demostrable de ese tipo de acontecimientos. Sin embargo, solo cuando ellos llegan a observar las posiciones ascensionales, que eran las que usaban los antiguos siempre, porque esas posiciones ascensionales siempre se usaron, quizás lo que nunca se tuvo en cuenta fue tomar esa posición ascensional como una carta independiente y efectuar lecturas, es decir, los procedimientos matemáticos siempre estuvieron entonces llegan a concluir que lo que ya había visto Eric Carcourt que era oiga, tomemos ese gráfico ascensional y veamos qué aspectos están cuáles no están eh, incluso en eso pues fíjense ustedes, eh, hay también metodologías de metodologías entonces para ellos leer ese gráfico ascensional eh, se hacía de hecho con orbes mucho más estrechos que los practicados por ejemplo Digamos, para, para el sistema GR, por poner un ejemplo, o sea, eh, para ellos casi que los orbes no deberían exceder los dos grados, o sea, aparte de que trabajaban sobre el mismo gráfico, probablemente sus orbes eran mucho más estrechos. Entonces, eh, lo resumen en cinco leyes. Estas leyes, pues obviamente, son leyes que de hecho se preservan, son las mismas leyes que expone ciertamente Germán dentro de la exposición. acerca de las leyes de realización física, es decir, poco que todo aquello, todo aquel aspecto eclíptico ¿verdad? que se realice ascensionalmente, pues confirmará, afianzará, eh, suscitará y materializará aquello que la persona teme, anhela, desea o intuye. Sin embargo, un aspecto eclíptico sin respaldo ascensional, basado en las observaciones de ellos, pues no se materializaba. Una tercera ley es... Que muy probablemente un suceso un, o un aspecto sin respaldo eclíptico, pero que tuviera suceso ascensional, materializará sin ser de pronto reconocido sin ser muy consciente la persona o incluso sin ser esperado entonces, ahí hay unas primeras leyes que ellos exponen, cuando yo llego a esto pues, llego un poco con el escepticismo propio o más que con el escepticismo, con la curiosidad propia, de quien desea decir bueno, vamos a ver si esto realmente funciona o no funciona si sí, es verdad de lo que se dice y pues eh, yo alrededor de de todos estos años que vengo trabajando con la carta ascensional me ha comp comprobado básicamente o he podido confirmar seriamente lo que es este modelo basado precisamente en la exactitud de lo que por ejemplo a mí me sucedía en la vida o lo que pasaba a mis consultantes o de lo que yo encontraba entonces encuentro que que que esta esta exposición teórica es respaldable es verificable es evidenciable y por supuesto pues que, que que parte de esa situación entonces un poquito para resumir el tema pensaría yo que lo de la distinción ascensional con eclíptica es más más que un concepto teórico es quizás la confirmación o la misma confirmación efectiva de hecho yo podría añadir que esto surge como ha surgido el sistema de casas como ha surgido la diferencia sancional basado en constatación y no necesariamente en, en, en, en factores teóricos, ¿no? Ok. Ceci. Bueno, eh, siempre digo que complementamos lo de Diego, ¿no? Los investigadores topocéntricos, Mendel y, y, y Page, introdujeron procedimientos científicos eh, con tanto acierto que obtuvieron eh, la constatación de los eventos al segundo cuando ese evento no depende del libre albedrío del ser humano. Con este descubrimiento, eh, los investigadores llegaron a sustentar una prueba terminante que no solamente demuestra la validez de la astrología topocéntrica, sino que además le da mayor énfasis a los significados tanto de casas, como de signos, como de planetas. En un suceso, en esto les cuento algo de investigación particular, Estaba estaba Daniel Zuluaga en sus investigaciones, eh, entonces estaba por esa época eh, naciendo una de mis nietas, eh, ellas nacieron en Estados Unidos, eh, el embarazo todo fue concebido pues acá en Colombia con personas de origen colombiano, total que al desplazarse las coordenadas, el uso horario, todo cambiaba mucho. Entonces nos pusimos a hacer la investigación qué pasaba tanto eclíptico como ascensional. Desafortunadamente no le pude entregar esa esa apreciación a Daniel porque él murió antes de que mi nieta naciera el 16 de, el 16 de marzo. Entonces eh, era la comprobación exacta de esta teoría que estaba exponiendo Diego. Como eh, hay leyes, hay normas. Eh, ...que se tienen que cumplir de contactos eclípticos, contactos ascensionales, estar previsto en la Revolución Solar... ...y a, además estar mostrado por direcciones. Entonces, en una constatación simple que podemos hacer, eh, me llegó un dinero, me llegó un dinero, pincho en ese momento tanto el tránsito eclíptico como ascensional... Eh, ¿De qué área me llegó el dinero? ¿Por qué me llegó? Llámese trabajo, llámese regalo, llámese eh, una deuda que tenía, en fin. Entonces en ese momento puedo constatar que ese recibo de ese dinero a mi bolsillo, banco, casa 2, proviene de X sector de acuerdo a la circunstancia que esté eh, tomando en el momento. Total que es totalmente comprobable este, estos sucesos eclípticos Eh, que se dan en el plano ascensional también por un tránsito puede ser de la misma naturaleza implicada de estos dos planetas o puede estar su dispositor en ese caso que eso también es bueno tenerlo en cuenta entonces yo creo que con esta con esta sencillez eh, de que dice Germán en sus en sus escritos hay vectores y vectores es también necesario tener en cuenta que ya Diego lo anotó como un vector se puede convertir en, en pienso una cosa y se convierte en otra por eso en dentro del ordenamiento metódico de las clases fuimos siguiendo esto para ir en, despejando y dejando y aclarando muchas incógnitas aquí interesante como todo surge para hacer reflexiones eh, me gustó mucho la lectura de Diego desde el punto de vista psicológico ¿no? de, del modelo eclíptico Eh, también lo complementa muy bien el, el enfoque que Ceci le hace de, de, de pensamiento y pues se refiere a eso y aquí surge otra duda pues yo les yo en varios podcasts he comentado con ustedes que para mí la astrología es una una disciplina y, y Diego y Cecilia son completamente eh, aseverantes y convencidos que es una ciencia Y, y ya siento hacia dónde apunta esa, esa afirmación de ellos pero aquí viene otra pregunta para ambos eh, según lo que pude comprender y también lo que leí de de y Page, en alguna ocasión también leí los, los artículos de ellos que todo, y, y resalto y pongo en mayúsculas y entre comillas todo, toda toda situación humana es medible a través de una lectura astrológica ascensional y ahí va, y, y va para, para Diego también Eh, hasta qué punto trascendemos nuestro esquema natal que, que era un poquito lo que hablábamos en el podcast pasado de física cuántica entonces, si te parece, vamos con las damas primero, las que van a cumplir años <risa> <risa> ¡Ah caramba! No te digo, me haces evidente Dios mío. Bueno, cuando nos referimos a ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos, en la observación y el racionamiento son sistemas de Sistema, teniente, se me trabó la lengua, estructurados en conjuntos de principios y leyes generales. Además deben ser comprobables y replicables. Eso es uno de los postulados de que es ciencia. Cuando tú hablas eh, de que la parte psicológica, la parte real, pues ahí hay, un, ahí hay un planteamiento importante y, digamos, en una consulta astrológica, no daría tiempo para desarrollar la magnitud... que se, que nace pues de comparar estos dos sistemas, eclíptico y ascensional. ¿Y los, eh, cuál fue la última pregunta, Jairito, que hiciste? Todo, o sea, no. todo, todo es medible de un sistema. Exacto, perfecto. Entonces, ¿todo? cuando, sí, cuando te estaba yo comentando esto que hicimos con la carta de, de la nietecita, ¿Cómo se daban los hechos? Y todo lo tengo en papel y lo guardé porque en aquella época no tenía su programa y había que trabajar mucho manualmente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se podía comprobar todos los hechos, tanto eclípticos como ascensionales, y llevados a la Casa Quinta... pero no como eh, que si es sol, es niño, que si es luna, es niña, no. Simplemente con los eh, con los componentes de esa casa quinta, con eso básico que tiene cada esquema natal. y Fue comprobado fehaciente y perfectamente. Entonces, ya en clases estaremos dando esos avances y esas demostraciones totalmente valederas, ¿no? Sí, Ceci, sí, sí, pero, pero lo que yo hoy es que, pues ustedes saben, tanto Ceci si como digo, yo manejo otros espacios Y, y estoy muy convencido entonces, no sé si ahora sea mi cuento que me estoy echando que, que nosotros sí podemos eh, hasta cierto punto trascender tampoco, la carta exacto o sea no si si estamos condicionados Diego lo, lo explicaba muy bien el ejemplo del río uh -huh. que que tenemos ya un, un De, llamémoslo así un destino por recorrer muchas de nuestras situaciones actuales no las hemos elegido conscientemente, el nacer donde nacemos, los papás que tenemos, bueno, pero si sí hay, sí, sí, sí a, a cierto nivel, hasta cierto contexto, hay una serie de situaciones que nosotros podemos, eh, entre comillas pongo, controlar, atraer, crear, bueno, eso, eso se maneja con muchos enfoques. Ahí voy a eso mismo, o sea, eso que estamos controlando Atrayendo ya está previamente establecido La, la pregunta del millón ¿Qué tanto es destino y qué tanto es, bueno, es creación ah, nuestra? Esa era la pregunta que decía. Recuérdame que fue lo último que preguntaste ¿Qué pasa, qué es destino Y qué es lo que nosotros venimos a trabajar en la vida? Eh, tenemos que tener Un poquito presente que si estamos En este plano tierra es por algo Esto no es que yo nací, crecí y me morí Hay alguna razón de ser eh, Siempre digo yo, un poquito mágicamente, se ha expuesto el hecho que estamos en el plano tierra, en una escuela de aprendizaje. Que tengo materias ganadas, que tengo materias que dejé de, de, de, de ganar y que tengo que venir a probarlas. ¿Qué tanto uh -huh. se puede trascender eso? Si yo tengo el conocimiento y quiero hacerlo, ayer eh, eh, estuve, todo es de la vida real, ¿no? le preguntaron a César Rincón, que cómo se había sostenido él en, en su en su carrera y en el prestigio que tiene para los que no o, saben César eh, Rincón es el torero más famoso de Colombia que bueno, y ha retirado dijo, el el momento en que empezó esto es cuando me sacaron en hombros eh, en la Monumental de Madrid cierto y qué pasó con eso se, se le pareció la Virgen todo lo consiguió pero venía en un esfuerzo de 15 años 14 15 años para llegar a este momento culminante Él, él narra eh, su procedencia hizo hasta tercero bachillerato con muchas dificultades que no hizo y deshizo para llegar y encontrar ese momento máximo de gloria ya lo tiene la idea es conservarlo entonces él entendió una realidad aplicó unos principios eh, tuvo un conocimiento la astrología que te lleva a entender esa realidad, para dónde vas tú, cuál puede ser tu momento culminante, pero hay baches en el camino, tenemos muchas lecciones por aprender. Y de la garra, de la valentía, del, del dinamismo que yo quiera ponerle a las cosas es que puedo superar. Si entiendo los puedo superar, con dificultades el mundo eh, se me atraviesa también, el mundo no me deja en muchas oportunidades, ¿no? son los aspectos a las casas. El mundo muchas veces me pone obstáculos, otras veces me da facilidades. Pero el conocimiento, Jairito, es el que te va a llevar cómo paso este bache, cómo aprovecho esta situación. O sea, sí puedo trascender. Puedo trascender con muchas okay. dificultades y les digo que no es fácil. Y, y, y, y tú sabes, mi momento de trabajo es comprobable que no me es fácil todo el tiempo estaría yo 24 horas en okay. estos espacios. pero hay que trascenderlo si lo tengo entendido, ¿no? Bueno, Muy antes de, de seguir con Diego, me gustaría hacer una apreciación. Cecilia nombró antes a Daniel Zuluaga. Él fue un personaje que tuvo también un gran mérito y una gran aportación a, a la divulgación de, de este sistema aquí en Colombia. Él era médico de formación profesional. En su momento también fue profesor de, del Centro de Estudios de Álvaro Malaver. Pero el gran aporte que él hizo fue eh, desarrollar un software Que, que, que manejaba el sistema topocéntrico y tanto en domificación como en posiciones ascensionales en su momento yo me acuerdo cuando conocí a Daniel le decía eh, molestando usted yo vamos a hacer competencia porque pues eh, en cuanto al desarrollo del software y en algún momento se presentó como eso eh, Daniel pues tenía una gran ventaja sobre mí y es que él, él tenía un conocimiento mucho más amplio y profundo de, de la De la astrología, él ya bastantes años ya estudiándola y sumado a eso, pues su formación médica le da un gran un gran valor. Lamentablemente, él falleció ya hace unos seis años, creo, si ¿sí así, Diego? No, no tengo. Eh, ocho, ocho. ocho años. Años. Va bueno. para nueve, va para nueve. Y, y fue, pues, una muerte sorpresiva, un personaje muy joven, en esa época creo que tenía unos 36, 34 Nada, pero años como 30. No treinta 30. ¿30? 30. Okay. 30. Uh -huh. Sí. Y, y pues lamentablemente pues eh, quedó ahí un gran trabajo truncado porque de, de todos modos independiente de que fuéramos o no competencia desde el punto de vista comercial de, de, la, de las herramientas pues era era innegable el, el gran valor que le estaba generando a este aprendizaje y, y pues yo lamentablemente no tuve tiempo de compartir con él entonces eh, eh, aprovechando tu tu tu intervención Cecilia que quería hacer esa esa pequeña reflexión y y ese es otro tema para podcast porque la historia de Daniel es una historia bien interesante el contexto familiar que lo rodea también es muy interesante entonces vamos a ver si si en algún momento podemos ampliar eso ese tema pues para recordar a nuestro querido eh, Daniel bueno Diego bueno eh, yo <risa> varios aportes yo totalmente de acuerdo o muy de acuerdo con Cecilia en mucho de lo planteado eh, debo mencionar algo y es que uno de las personas Eh, la muerte a uno muchas veces lo inmortaliza y yo pensaría que el software de él, me refiero a Daniel, eh, sí. o su legado, sus hijos, que en este caso fueron sus, eh, su, su software, su conocimiento, pues hace que definitivamente los hombres o los individuos no mueran, sino realmente se inmortalicen y les llegue uno a conocer a través de sus de sus obras. Yo a él realmente no le, con no le conocí físicamente, sin embargo, pues me parece que su trabajo ha estado muy bien. calibrado desde el punto de vista intelectual en su software tenía ocasión pues, de conocer a sus padres o, o al menos en algunos talleres que yo dado justamente sobre el tema de la muerte entonces eh, muy curiosamente y, y, y basando en esto ese, él, él particularmente llegó a ir un paso un poquito más allá con relación a un sistema que aún es teórico pero que pues también está abierto a los investigadores y es lo que él ha denominado un sistema cosmo-biocéntrico que es tener en cuenta las posiciones eclípticas, pero también basadas en el punto exacto del nacimiento de un individuo, cuyo eje principal serían posiciones cuya latitud es eclípticamente equivalente a cero. Bueno, eso es otra teoría que él incluso alcanzó a desarrollar, por lo que yo he logrado reunir de la información. Sin embargo, preguntabas algo muy sensato e importante. Hombre, a mí me parece que, que es ciencia, porque... pues Cecilia lo, lo, lo, lo, lo, lo expuso y yo quisiera profundizar en algo. Cuando yo entré a la astrología, entré eh, con el ánimo de identificar el por qué, el cuándo y el por qué determinadas circunstancias en mi vida se habían dado, o al menos trasladar también esta inquietud a muchas personas de mi entorno y más adelante pues esta inquietud se trasladó a la gente con la cual yo interactuaba en mis charlas. Sin embargo, cuando yo llego a conocer el sistema topocéntrico me doy cuenta que Estos investigadores llegan a plantear la necesidad de tomar esto como una ciencia, más con esto no quieren decir que el mundo esotérico, subjetivo, no quiera, no, no no, es que no deba ser tenido en cuenta, como incluso ciertas posiciones ideológicas hoy lo sostienen, sino que para ellos este era un trabajo eminentemente práctico y científico, es decir, su intención no era ahondar. en factores de tipo espiritual, esotérico, trascendente sino sencillamente darle a la astrología el rigor científico del cual hasta ese instante quizás adolecía entonces ellos empiezan a hacer constatación de eventos supremamente importantes en la vida de individuo como era por ejemplo el nacimiento de un hijo como lo que mencionaba por ejemplo Cecilia con el nacimiento de sus nietos o el, nacimiento de un, o el momento en que una persona se gradúa o el mismo acontecimiento de un fallecimiento, en fin Pero también para ellos era supremamente importante verificar acontecimientos triviales. Por triviales se puede entender un simple estornudo, por triviales se puede entender un lapsus, por, por trivial se puede entender una llamada o un hecho rutinario. Es decir, cualquier acontecimiento podía ser verificado. Es así cuando empiezan a trabajar con los famosísimos tránsitos ascensionales, que son básicamente tránsitos basados en las distancias meridianas oblicua sobre el cono de ascensión. O sea, un nombre técnico bien complejo, cuando yo, yo pienso que cuando uno empieza a hablar bajo esta terminología, pues obviamente puede generar una cierta reacción, sobre todo si, si, si, si, si encuentra un lenguaje grandilocuente que puede generar más, más conflicto que, que, que, que afecto. Sin embargo, ellos plantean ...que efectivamente el rigor del astrólogo debería ser en algún momento entender el porqué. Me he puesto yo a la tarea en muchos de mis acontecimientos de vida... constatar, por ejemplo, el instante de una inyección, de una llamada, de un estornudo... ...y hacer esos famosísimos tránsitos ascensionales que el software tuyo, por ejemplo, tiene... Pero es decir, eso es DMO, ¿no? Eso, las eso es... famosísimas distancias meridianas oblicuas. Sí, o, sea, o sea, Eso todo... no es comparar posición ascensional con, con, con posición ascensional, sino es el sí. DMO como tal. Okay. Es decir, el, el DMO es la distancia meridiana oblicua sobre el cono de ascensión. Ya, pues, Para resumirlo sería uh -huh. DMO, o sea, uh -huh. que es una distancia ascensional con relación al meridiano. Esos son los llamados tránsitos ascensionales por ellos, es decir... Para ellos el tránsito ascensional es un tránsito que se da debido a la rotación aparente de los planetas del instante con relación a las posiciones ascensionales que son producto de la rotación del instante del nacimiento. Entonces, en esas DMO, por ejemplo, que son, son las que permiten verificación de, ese, de esa clase de sucesos, porque pues esto se hace basado en estas DMO, el hecho de recibir una llamada en un momento, de estornudar, de verificar, cuando uno va y revisa las DMO que se dan, siempre y específicamente hay una DMO exacta, entonces ellos plantean, hay dos tipos de sucesos, unos que surgen del espontáneamente, es decir, una llamada, tú no la estás esperando, un suceso impredecible, un acceso de todos, etcétera, y otros en los cuales tú tienes la ocasión de tomar una decisión, por ejemplo, hago una llamada, salgo de viaje, es decir, pareciera que en cierto modo hay una cierta libertad para hacerlo. Los sucesos que son impredecibles, que no dependen de tu, de tu voluntad, no tienen orbe, es decir, son totalmente exactos. Aquellos, ¿verdad?, aquellos que llegan o que plantean para mí una decisión, siempre tienen un orbe, es decir, parece que la voluntad del individuo permite modificar determinados acontecimientos. Dicen ellos, y esto lo he podido verificar, porque cuando yo me metí en esto, er, eh, mi, mi, mi grado de... De, ...de obsesión y de afecto al tema era tan profundo que pues acudo permanentemente al reloj... ...para eh, observar el momento de un acontecimiento por trivial que sea... ...y llevo esto a un planteamiento matemático y encuentro efectivamente que siempre ha habido una DMO presente... ...o sea un tránsito ascensional sobre el meridiano o el cono de ascensión... ...entonces cuando observo eso digo hombre, estos señores efectivamente tienen unos sólidos principios... ...para afirmar lo que dicen y aquí basado en lo que uno observa dice... pues los sucesos se dan. Ahora, llega la segunda parte de la pregunta, ¿será acaso que el individuo está tan inmersamente eh, eh, envuelto en tal grado de determinismo? Pues hay algo muy interesante, y es que eh, cuando un acontecimiento es previamente identificado, es decir, cuando yo, y, y, y destaco lo que plantea Cecilia, es decir, la carta astrológica te da conocimiento, Y el darte conocimiento pues es sencillamente optimizar lo que traes. Es decir, el destino de pronto no va a consistir en cambiar lo que eres, porque pues tú eres quien eres y sencillamente el reconocerte es optimizar quién eres. Cuando tú conoces y te das cuenta quién eres, pues tienes frente a ti un interesante terreno ganado y es el siguiente. Tú estás con la capacidad de prever determinados acontecimientos. Si esos acontecimientos están dispuestos a darse, bajo el grado de conciencia que tú tengas su observación, puedes llegar al punto de, precisamente, optimizarlos, si es que eso es lo que quieres, trascenderlos, que esa es la palabra que creo que es clave acá, trascenderlos muchas veces no desde el punto de vista físico de que no suceda, pero por lo menos sí desde el punto de vista de que yo le resto poder, le hago un poco como, como, como el quite a determinadas cosas, o sea, me preparo previamente aún así determinadas cosas no las cambia de pronto pues mi estado emocional frente a las mismas puede generar una transformación y por qué no decirlo si hay cosas que efectivamente están dispuestas a darse y están dentro de mi conciencia al identificarlas pues definitivamente y eso es algo que que la misma física cuántica de la cual ya hablábamos no como cliché actual porque realmente hoy día también es muy molesto hablar o hablar muchas veces de cuántica porque pues se ha vuelto se ha vuelto hasta un cliché un poco engorroso sin embargo veamos lo que pasa en el mundo subatómico cuando algo se observa sí. pareciera que lo que el observador impone observa. a lo que observa modifica cambia. y mm. cambia lo que está aquí latente es decir ese es un fenómeno observable desde la física es decir cuando yo observo algo estoy en capacidad de modificar lo observado verdad mm. y mediante ese planteamiento pues lo que a uno le queda y dentro de todo este tiempo que yo llevo en la astrología es pues si sí, hay cosas que se modifican y se modifican o se trascienden así como hay otras que no pero lo fundamental es que aquellas que quizás yo modifico las estoy optimizando porque dentro de mi haber de conocimiento estoy en capacidad de mejorarlo, optimizarlo trascender, pero aquellas que no también te dan, te dan una experiencia interesante y es que aunque no las cambies tu estado interno te da tranquilidad, puede que tú ya no caigas en un caos o no caigas en una crisis, en una ansiedad emocional o en un estado de, de cuestionamiento interno porque sencillamente eres consciente del ciclo y cuando tú eres consciente con los ritmos de la naturaleza eres consciente de las crisis como oportunidades, como renacimientos por eso poco el temor cuando se llega a la astrología y en eso incurrimos muchos de los astrólogos es en evitar la crisis o evitar los sucesos Pero pues evitar la crisis es evitar la vida y evitar la vida es como lo plantearían algunos pensadores, no permitirse trascender y crecer porque obviamente en la crisis está la evolución y es saber vivir y morir y entonces aquí viene ya una respuesta, fíjense, no tanto física y matemática sino psicológica, es decir, evitar lo que uno tiene que evitar muchas veces es evitar vivir y evitar crecer y evitar evolucionar. Por lo tanto, pareciera que todo es necesario en la vida de un individuo en la medida en que haya conciencia. Pareciera que cuando no existe conciencia todo es fatal y todo es unado. Cuando hay conciencia hay cosas modificables, pero ante todo hay conciencia del por qué, el para qué y el propósito. Okay. Bueno, se nos alargó. <risa> eh, mira, Jairito, voy a resumir eh, parte de todo lo que hemos hablado en lo siguiente durante todos estos siglos, años. La astrología ha sufrido un gran proceso de transformación y hoy se cataloga como una ciencia para nuestro concepto de mucha, de mucha precisión. Las posibilidades son ilimitadas, actuando en todas las áreas en que puede estar inmerso el ser humano. Pero cuando llevan eh, este conocimiento lleva a auto descubrirse a ese ser humano desde su parte material hasta lo más sutil y más espiritual de su esencia, es lo que venía diciendo Diego. Estamos más tranquilos, se asumen las crisis desde otro punto de vista. Puede haber un, un reverso, pueden haber situaciones que, que las vamos entendiendo y las vamos manejando para vivir. De lo contrario, hablábamos el otro día, nos posibilizamos y ahí quedamos inmersos. Okay. Bueno, esto, hay mucha tela de dónde cortar <risa> Y, y aquí entre nos, eh, Cecilia y Diego, no es que estén totalmente de acuerdo en todo entre ellos, ¿no? Eh, hay un puntico de casa 4, casa 10, de cómo se ve padre, eso lo ah, vamos sí. a trabajar en otro, en otro podcast, porque porque es interesante también ver... Pero, ese... pero creo que lo esencial sí, yo pienso sí. que podemos estar de acuerdo en lo esencial. Ya digamos, eh, hay aspectos, como yo te decía la vez pasada, que... Que quizás difiero en el en, en, en el enfoque o en la estructura no tanto estructural matemática e incluso de cierta lectura sino de pronto en cuanto a bueno el, el uso del mismo sistema gr en cuanto a otras metodologías distintas al sistema gr muy válidas también al mismo eh, enfoque particular pero pues yo pienso que en eso esas discrepancias son necesarias son, son enriquecedoras sí. No, sí, no, yo, yo hice la, la apreciación pues para que eh, las personas que nos escuchen tengan presente eso ¿no? que, que en este espacio vamos a encontrar también mucha, mucha diversidad de enfoques no necesariamente lo que nosotros estamos compartiendo tiene que ser como lo aceptado, ya, ya está en cada quien asumir y evaluar sus propios caminos Y es una propuesta, es una propuesta que, que estamos haciendo, que estamos compartiendo y, y, y en lo posible tra también tratamos de, de documentar y soportar. Pues Cecilia, Diego, muchas gracias por la por el tiempo de hoy, se nos alargó un poquito, ya llevamos una hora, cinco minutos de grabación, vamos uh, yo, yo pienso que nos va a tocar fragmentar el podcast para que sea cómodo de escuchar y la invitación es ahí, seguimos pendientes, hoy, de hoy en ocho días... Eh, si quieren seguimos compartiendo algún temita, vamos a, a ver si, si nos hacen preguntas eh, más concretas referente a lo que se expuso hoy o, o ya nosotros podemos sugerir algún tema compartir. Entonces yo me despido eh, recordándoles que este viernes 5 de marzo están cumpliendo años por acá. <ríe> por los lados de astrología es así de simple entonces cualquier prebenda regalo será bienvenido ya saben para quién ahí se ríe y pues agradecerles a todos ustedes la, la, la participación en el momento en que nos escuchen y los comentarios ya saben directamente aquí en el blog, en el post eh, al cual va casado este podcast, entonces yo me despido un gran abrazo Cecilia, un gran abrazo Diego y los dejo para, para que se despidan con una última reflexión, gracias eh, gracias Jairo eh, gracias a todos los que nos escuchan eh, gracias por la propaganda que me estás haciendo y espero tener un año astrológico muy interesante y muchas gracias por escucharnos Diego. Ya, nos, ya nos compartirás en el curso tu, tu esquema eh, para este año claro, claro, entonces ahí le damos paso a Diego para que cierre con broche de oro Bueno, Cecilia, me uno a, a esa manifestación afectuosa con relación a tu nuevo ciclo. O se ha recibido un abrazo a la distancia en el previo a tu cumpleaños. Y bueno, seguiremos por acá en contacto. Muy interesante, muy enriquecedora esta charla. Y bueno, esperaremos la retroalimentación por parte de las personas para que sean acogidas sus observaciones, ideas, cuestionamientos, observaciones. Yo pienso que de lo que se trata. Y esa era la idea con Jairo, ¿vale? permitirnos interactuar acá en estos espacios, es, pues, debatir y analizar racionalmente estos temas emocional, psicológicamente, que nos permitan tener un crecimiento. Entonces, estamos abiertos a cualquier inquietud y, por supuesto, pues, a dialogar y charlar estos temas que, pues, en esta era del conocimiento son tan importantes. O sea que, buen día para todos.